Ahora están los trabajadores y trabajadoras gráficos eh, instalados frente al diario del de, diario de la Pampa, que es sobre la calle José Ingenieros. Esto tiene que ver con el paro a nivel nacional que también repercute aquí en, en la ciudad de Santa Rosa. Pero esto recién está comenzando a organizarse porque van a hacer una movida hasta el diario La Arena, van a pasar por el diario La Reforma y después van a hacer una este una pequeña conferencia de prensa o van a leer un documento que tiene que ver con el rechazo que ha hecho Adiras, que tiene que ver con esto de... Eh, estos 8.000 pesos que que propuso la, la Asociación de Diarios de la, de la República Argentina y que eh, no satisface para nada a los trabajadores porque no solamente es poquísimo 8.000 pesos para un bolsillo ya flaquísimo de los trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa, sino que eh, no quiere incorporarlo al sueldo para que sea eh, en blanco, entonces va a ser una suma por única vez de 8.000 pesos para lo que eh, pretenden es estirar un poco las negociaciones y no eh, atender el reclamo puntual. Por eso es que este grupo de trabajadores ahora está frente al diario y en un ratito van a marchar hasta el diario La Arena y van a terminar en el diario La Reforma. Y recién eh, hacías mención a la presentación de los candidatos y las candidatas del Frente de Izquierda aquí en Santa Rosa. esa Ese anuncio se postergó para el lunes que viene uh -huh. porque... Hay integrantes del FITU aquí en este lugar eh, apoyando el el, la, el reclamo de los trabajadores y es por eso que en adhesión a ese apoyo este a, a los trabajadores de prensa es que decidieron la, eh, que la conferencia de prensa de hoy a la mañana se pase recién para las 10 de la mañana del día lunes. Así que un apoyo eh, total a los trabajadores y trabajadoras de prensa ha tenido el... El, este, el FITU, que es el, el frente de izquierda aquí en la ciudad de Santa Rosa, por eso es que eh, están está aquí en este lugar el candidato a gobernador este el Luciano González Caviati. Por eso toda esta movida recién se está organizando y va a terminar porque pretenden que sea así en el diario La Arena, que es el, este, el adherente a Adira, o uno de los adherentes a Adira, y son los que más están duros con los trabajadores y trabajadoras para que atender los reclamos que no son nuevos, ya los conocemos y que por ahora siguen sin atenderse pensando en que la economía ya superó más del 102% y solamente con estos 8000 pesos podrían llegar al 100% de una de un aumento anual que por supuesto ya están perdiendo. Uh -huh. ¿Hay alguien ahí para para que tengamos la voz del sindicato sí, Mauro? Sí, sí, en un ratito vamos a vamos a acercarnos hasta a Milton Fernández, que es el que es el, el el secretario general del CIPREN, para para poder dialogar con él. Nos alejamos un poco porque bueno, los claro. los redoblantes están sonando bastante bastante fuerte, así que vamos a ver si si podemos hablar eh, con con Milton Fernández, que ahora se está comando para hablar con con otro medio, pero nos sumamos eh, también a la A la entrevista. Te decía que esto va eh, van a ser un, una, una movida hasta los dos diarios de papel, eh, tanto el diario de la arena como el diario de la reforma, ahora están aquí sobre el ingenieros frente al diario de la pampa. Así que este esto va a tardar un ratito porque recién se recién están acomodando. Eh, ¿Hablamos, Milton? Bien. Bueno, se están acomodando los trabajadores de de la cooperativa, que también están en este lugar. El, el reclamo puntual, tiene ese, digamos, este reclamo, esta, esta medida de fuerza, se arregló hace poquito tiempo, porque hasta hace un tiempito estaban en negociaciones que finalmente no llegaron a nada y es por eso que tomaron la decisión de, de hacer una un paro y una movilización. ¿Tiene un reclamo de una mejora salarial que, que tiene que ver con la paritaria pasada? O sea... Eh, Insiderar la pérdida que tuvimos en la paritaria pasada, que fue de un 86%, y el tema es justamente es que no quiere la Cámara Empresarial, no quiere reconocer, o lo reconoce, pero no quiere sumarlo a la, a la paritaria que viene. O sea, es una pérdida total y absoluta, una mezquindad por 8.000 pesos que no quieren dar de suma fija, y no sumarlo a la base de cálculo básicamente, o sea, este nos parece y esto tiene que, después de ser reuniones con la Cama, no por supuesto. Hay explicaciones de por qué no lo quieren sumar. Eh, las explicaciones que ellos dan este que ellos con no suben el precio de tapa según la inflación y que cosa que nos parece una locura porque los diarios están, a ver, ellos tienen que hacer el trabajo que tengan que hacer para juntar el dinero para los trabajadores. Yo no me voy a poner a explicarle a los empresarios que es lo que tienen que hacer para pagar salarios dignos. Nosotros este hacemos lo que tenemos que hacer que es la lucha por nuestro salario y mostrarle a la gente la indignación que tenemos porque la verdad que son salarios de miseria, no estamos hablando de salario ni de 250 lucas ni de 300, estamos hablando de salario de un redactor de 120.000 pesos compañeros, un redactor con 30 años de antigüedad. ¿Esto podría profundizarse? Sí, por supuesto, por supuesto, esta es la primera jornada que hacemos de paro, la primera jornada de lucha, pero esto, o sea, ya nos están metiendo la mano en el bolsillo porque no nos están reconociendo que la inflación es del 102% y nos quieren hacer una base de cálculo del 86 y sobre, como acabo de decir, sobre miseria que es con los trabajadores de prensa. Desde ya de las negociaciones paritarias siempre se habló de que Cada empresa puede ser alguna experiencia, ¿no? Y tenéis un propio acuerdo. ¿Qué pasa con las empresas locales? Sí, es muy buena la pregunta. la Lo que pasa con las, las empresas locales es que realmente se hacen este hacen oídos sordos a nuestro pedido de juntarnos, porque a ellos les conviene. A ellos les conviene una paritaria a la baja todo el tiempo. Eh, dicen que no pueden poner el recibo de sueldo, homologar una suma, y eso es totalmente mentira. Eso se puede ir al sindicato, se puede ir con un abogado, se puede ir al Ministerio de Trabajo, homologar una una suma por encima de, de lo que se arregla en la federación. Lo que arregla la federación es una base de cálculo, una base mínima, y con esa base nosotros no estamos comiendo. Pero a ellos les conviene seguir en esta. Y vamos a pelear para poder conseguirlo consensuar una reunión para poder hacer una mejora porque esto ya no no va más ¿Económicamente las <risa> empresas locales pueden hacer frente a esto? Yo creo que sí porque aparte las empresas locales también tienen sus problemas con Adira, ¿no es cierto? he sabido que Adira está el presidente de Adira que es Nahuel Caputo eh, más otros más que como los Andes de Mendoza, son muchos que están en el... el Con, con Clarín y con, con los medios grandes hegemónicos, donde ellos realmente tiran la paritaria de la federación a la baja, lo máximo posible. Y como tenemos una federación bastante dividida por unas cuestiones que hay varias paritarias a la vez lo que hacen ellos es achatar lo máximo posible la, la, la paritaria de base y en eso nos hambriamos todos, y me parece totalmente injusto. ¿También hay pérdida de esfuerzo de trabajo digo, a nivel nacional? ¿Qué pasa con la precarización? También? A nivel nacional, en el diario Río Negro echaron a 12 compañeros, pero todos... Este... Eh, los que nos invitaron los, eh, a ver le pagaron las indemnizaciones eh, ahora creo que van a pagar las cinco indemnizaciones más pero ese no es el peor de los casos porque ellos se fueron con plata en el bolsillo a nosotros nos están echando de las empresas porque la plata no alcanza entonces cada compañero compañera nueva que ingresa al diario se da cuenta de que es una, que, que es una, un salario de hambre entonces te vas hoy hay muchos compañeros con la decisión de irse con una mano atrás y otra adelante lamentablemente porque ni siquiera hay una oferta de un retiro que voy a che, sí, mira, la situación está mal, podemos llegar a a, a consensuar, a hablar o a ver de qué manera este no, no, hoy es este la mezquindad absoluta. ¿Cómo es una negociación entre el sindicato de prensa con empresarios como, por ejemplo, Santesteban, Nemesio, para ponerle nombre a las personas que se sientan a negociar? Para ponerle nombre a las personas es lo que yo acabo de decir. Este, Nemesio, Santesteban y Matillas, ellos están adentro de Adira y ellos este, dicen que ellos este, de alguna manera hacen fuerza para mejorar... Algún, eh, una posición salarial salarial pero están en contra con, con un con, conglomerado de medios mos, muy importante a lo que no pueden hacer frente bueno, entonces dime con quién andas y te diré quién eres o sea eh, te estás juntando con gente jodida con gente de mierda que no quiere la, la salud ni siquiera de los trabajadores porque esto ya es una cuestión hasta de salud entonces, andate de adira o, o hazte lo que tengas que hacer para mejorar la, la vida de tus trabajadores porque así no va si estás están asumiendo Que la discusión con Adira no tiene frutos, este, bueno, váyanse de ahí y hagamos otra cosa nosotros, lamentablemente. Gracias Milton. Milton Fernández, eh, durísimo contra los empresarios personas de carne y hueso que se sientan a negociar con representantes de trabajadores de prensa, en este caso de la prensa gráfica porque eh, en el fondo están diciendo que no pueden o hacen un esfuerzo pero están actuando exactamente igual que los grandes las grandes empresas o los grandes monopolios de medios de comunicación mientras tanto el reclamo continúa aquí frente al diario de La Pampa y como les decía va a haber una manifestación hasta el diario La Reforma y va a terminar en el diario La Arena. Gracias Mauro Hasta luego. Ahí pasaba Mauro desde el diario el diario que queda en la calle este José Ingenieros. Eh, porque ahí es donde concentran nuestros compañeros y compañeras que están llevando adelante un paro en las redacciones, la prensa gráfica, eh, Milton Fernández mi compañero, Milton Fernández Secretario General, yo soy la Secretaria de Junta del Sindicato de Prensa porque así está hoy integrado el sindicato que nuclea a los trabajadores y comunicadores eh, en, en la zona sur de La Pampa no con medios, con trabajadores de medios en relación de dependencia y trabajadoras y trabajadoras y trabajadores de medios comunitarios y cooperativos nos eh, nombró Milton Fernández que fotógrafo de la arena habló de Leonardo Santesteban como el responsable del diario La Arena habló de la familia Nemesio como la responsable del diario El Diario habló de la familia Matilla como la responsable del de, eh, diario La Reforma todas estas eh, familias que son responsables de estas empresas que se comportan Más allá de ser pymes de ser empresas pequeñas se comportan con la misma bajo la misma lógica que este que clarín que los diarios este porteños eh, precarizando este siempre yendo a las paritarias a la baja dilatando son seis reuniones que se mantuvieron a esta altura con este los paritarios de Adira y siempre fueron sin oferta siempre fueron sin oferta la última reunión fue ayer. Eh, eh, la última reunión fue ayer, cuando el paro había sido convocado este la semana antes, y entonces, ¿qué hace? Te desmovilizan, porque tienen malas prácticas, tienen mala fe estos paritarios de las grandes empresas de medio, que algunas lo que tienen justamente es comprados a los diarios del interior, no es el caso de la Pampa, pero en muchos casos lo que hace eh, lo que hacen este los CEOs de Clarín o de la Nación es tener acciones en esas empresas del interior para también generar la lógica del sistema la lógica del sistema este de precarización, de freelancer, de vaciamiento de las plantas permanentes de las redacciones. Nuestros compañeros están viviendo por debajo de la canasta básica, por debajo de la línea de pobreza. Nuestros compañeros este que, que arrancan a laburar cobran bastante menos que 120.000 pesos, como decía recién este Milton. tiene que tener un cachito de antigüedad para ganar 120.000 pesos eh, por este una jornada completa de trabajo con el nivel de exposición que implica, además, hacer periodismo, eh, llevar y poner la cara y, y hacer preguntas y exponerte también a, a riesgos propios de, del oficio. La verdad es que... Este, Si estamos diciendo que este la comunicación es un derecho humano, la comunicación la hacen los compañeros periodistas, no los dueños de los diarios. El, el, el diario, el que vos lees todos los días con la información para enterarte de lo que sucede en la política, la escriben nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y esos diarios además reciben una este frondosa pauta publicitaria del gobierno de La Pampa, además del de gobierno nacional, que ahí la torta se divide un poquito, este la porción es bastante menor porque se la quedan en Buenos Aires la mayoría. Pero en la provincia de La Pampa reciben muy buenos dividendos, estos medios que nunca muestran Eh, cuánto es el total, que podemos más o menos sospechar, podemos sospechar, pero que tampoco son claras y transparentes esas pautas publicitarias en las empresas de medio para que los trabajadores podamos tener ciertas bases de confianza y, y de, de, de valor inicial de la discusión. Así que ahí estamos este acompañando, apoyando a los gráficos de nuestra provincia, a los eh, eh, de la, a la prensa gráfica de nuestra provincia. 10 con 45, ya venimos.